En esta nueva temporada de radio, cuenta también con Verdiña iguales. ¿Por qué los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres? ¿Por qué sigue ampliándose el abismo de la desigualdad económica? ¿Por qué cobra menos una mujer que un varón por hacer el mismo trabajo y con la misma preparación? Escúchanos en Verdiña iguales, todos los martes a las 6 de la tarde en directo. Aquí, en Irona y Ratia, en el 107.5 de tu FM, Bilbao. al dion, buenas tardes, estás en Verdiñac, iguales, en la 107, en, la, en Irola Ratia, en la 107.5 de tu FM, voz FM, Irratia Askea, yende Askea la radio libre para la gente libre. Hoy es día 13 de enero, martes y 13, 13 y martes, ni te cases ni te embarques, San hilario Hilario Camacho, qué gran qué gran cantautor. Madrid amanece con frío, con lluvia, y oscuros latidos latiendo sin tregua. Qué qué pasada. Que voy a latiendo sin metáfora, ya no me acuerdo, ya hace mucho tiempo que en paz descanse en gloria este Hilario Camacho. Bueno, eh, es el día 13, son las 6 horas y algún minuto, algún segundo, bueno, alguna alguna hora será. Estás en directo, si no es ese día y es ahora, pues ya sabes que estás escuchando una repetición o que lo estás oyendo por internet, por archivo.rg. Y, y si no es así, pues es que igual te lo hemos pasado nosotros en un ejercicio de, de, de darle de comer al ego Así que bueno, pues eso Si estás escuchando en directo, puedes llamar al 944-217-060 Cicu Sí, que hemos escuchado carros de fuego, necesitamos darle la medalla de oro a alguien, por lo menos la, al del mayor sinvergüenza. Ah, bueno, la medalla de oro yo creo que hoy se la llevaría, eh, espera, eh, eh, Floriano, ¿no? <risa> <risa> no, el, el otro, el, el que está al lado de Floriano. Hernando, Hernando. Sí, bueno, no, di, di, te no, no sé, a quién le, esta semana la medalla de oro pues puede ir casi hasta Francia también. Bueno, Eh, yo, o también sí, la podemos dejar aquí mismo. ¿eh? Yo sinceramente en el tema de en el tema de Francia eh, casi prefiero dejarlo para un programa entero, pero me gustaría aclarar un par de cosas. Primera, yo condeno toda la violencia, absolutamente toda. Eh, Charlie Hebdo era una revista que no me gustaba, lo poco que he visto pues era algo que que no me gustaba. Pero bueno, citando a la famosa biógrafa de Voltaire, pues no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estaré dispuesto a, a, a dar mi vida para, para que tengas el derecho a decirlo. Y pues eh, yo no hubiese ni siquiera cerrado la revista, mucho menos atacado y, y haberles eh, mucho menos matado. ¿no? Eh, dicho, esto, dicho esto, parece como que una vez que han muerto les han convertido en ángeles. Ya miran unas personas que tenían un discurso pues muy muy sistémico, ¿no? O sea, que se metían con gente, o sea, que no hacían daño a los verdaderamente poderosos, ¿no? Que eran eran bastante para mí en mi modesta opinión eran bastante fachas. Lo que pasa es que bueno, pues pues parece como que hacía gracia. De todas formas, ...estaban bastante en números rojos... ...tenían una tirada de unos, de unos 60, 70 mil... ...y yo creo que no la vendían... Eh, ...el mejor es un artículo que dijo, dice... ...Charlie Hebdo, la revista que ya no nos hacía reír... ...y que ahora nos hace llorar, ¿no? Entonces, yo creo que... ...yo, por ejemplo, no la compraría... ...pero también tengo que reconocer que la portada que van a sacar mañana... Eh, ...dibujando a Mahoma triste... con cayéndosele una lágrima y con el cartel de Je Charlie Je soy Charlie y, y arriba todo está perdonado me ha parecido un gran una gran portada no el fondo un croma verde, el verde que es el color del, del Islam y tal o sea digamos que me ha parecido una gran portada. Y después, pues también decir que, que ha habido cosas que a mí personalmente, yo ya sabéis que soy bastante conspiranoico, me huelen, me huelen muy mal. Me huelen absolutamente mal. Y después una, una hipocresía enorme de que, por ejemplo, el mismo día que todo el mundo se rasga las vestiduras y pide libertad de expresión, pues a Facu Díaz, un, un humorista, un presentador en La Tuerca, que hace un sketch que os lo recomiendo absolutamente, un sketch en el que sale encapuchado diciendo que el PP se, se disuelve y que bueno y que reagrupe los presos a ser posible cerca de Andorra, O de un sitio donde se coma bien. Entonces, claro, dicen, dicen, no, esto es una esto es una ofensa a las víctimas. Digo, hombre, en el peor de los casos, será una ofensa a los etarras, a la gente de ETA, que los comparan con los del PP. O sea, si a mí alguien me comparase con el del PP, me sentiría insultado, ¿no? O sea, quiere decir que, que más que más que un insulto que, que diga que los del PP son terroristas. <risa> Me parece que es que digan que los terroristas son corruptos, ¿no? O sea, entonces, bueno, la, ya. la semana que viene igual hacemos sí, un programa y, de eso y, bueno, y, y, y comentamos la foto. Y lo de los abogados ya me parece absolutamente impresentable. O sea, porque es, yo creo que es la primera vez, por lo menos que yo tenga noticia, que se detiene a alguien... Vamos, pero si es que me parece que la primera detenida por delito fiscal fue Lola Flores y, y lo estuvo atrasando hasta que no pudo más y al final siempre llegan a un acuerdo. O sea, roban millones y millones y millones y llegan a un acuerdo y a estos por unas cuantas monedas. sí, vale, que eran muchas, porque había mucha gente y eh, pocos, muchos, son, son un mucho, mucho. Pero es que ves la foto y ahí con las, y ahí la, con las la monedas... La foto se la han trabajado, ¿eh? sí, parece sí, no, que había una banda de narcotraficantes... La foto parecía Alibaba y los 40 ladrones. Sí, sí. O sea, <risa> <risa> habían, habían robado una, una banda de asaltar cepillos de, de iglesias, o sea, habían tenido una banda de asaltar cepillos o de asaltar cajeros de estos, de los que te dan monedas en las, en las tiendas de estas de, de los... En los saludos de Arracha Jardín, Jardín, Jardín. soy Brian ah, bueno, sí, sí, yo estuve, soy vecino de Rachel Dion Bryan, soy vecino de de de, de, esa, de ese operativo. Ahí eh, me parecía, vamos, eh, bueno, eran unos asaltantes con pasamontaña y, y, y arma en mano asaltando un dinero de, de que no les pertenecía. Yo, un robo a mano armada y encapuchados y tal y tal. Yo creo que yo creo que la gente cuando les decía la cartera pensaba que era por el por el DNI, ¿no? Entonces va uno y ya, claro, preparado, le dio directamente el DNI de... ¡Quita eso, dice, las monedas aquí! ¡Quiero la calderilla! Es que es que es así, o sea, es, es tan absurdo que... O sea, yo sinceramente hoy os convoco, yo personalmente voy a ir a las siete y media en el Arriaga, porque es que, que detengan a, a unos abogados, pero es que ya que les detengan por delito fiscal... O sea es, es es demencial es algo que no se ha visto nunca entonces eh, yo creo que se habría que, que ponerle a alguien el, el cómo era el la medalla el de oro no hoy sí, la estábamos medalla repartiendo de oro, sí. carros de fuego medalla de oro bueno tenemos para oro plata bronce y sí. bueno en el en la pecera están como siempre Fede y Rachel Deón buenas Arracha tardes León. y eh, Fran a Rachel León. Bueno, y hoy, el, el tema de hoy, ya que hablábamos de Carros de Fuego, no sé si sabéis que eh, Demi Rusos hizo una versión cantada de Carros de Fuego. Además, no recuerdo de, de haberse la oído cantar en inglés. Yo creo que la cantó directamente en castellano, que era algo así de... Cualquiera que sea tu meta final, de ti solamente depende ganar. Entonces digo, coño... un autónomo <risa> un autónomo y tenemos con nosotros para hablar del tema a Oscar, a Racha León Óscar a Racha León bueno y habíamos había una, una continuación apócrifa esa canción no de ti solamente depende ganar sí. y también del cliente <risa> en ocasiones pagar <risa> <Al> pagar <risa> sí bueno eh, normalmente ahora eh, la gente ya no habla de autónomos o sea les han machacado tanto les han exprimido tanto, les han ordeñado tanto. Bueno, no, ordeñado no, porque porque sería hasta hasta placentero, no, no, no les han les han exprimido como un limón, les han vampirizado sí. tanto que ya la gente dice emprendedores, ¿no? O sea, porque ya es como como que la palabra propia autónomo ...está como, como mal vista, ¿no? Como, o sea, autónomo es casi casi sinónimo ya de pringao, ¿no? Como diciendo hoy, que eres un pringao, un autónomo... ...como antes estudias o trabajas, eres, eres un pringao, un autónomo. Hoy, hoy en día sí, y, y resulta que... ...bueno, yo llevo relativamente poco tiempo de autónomo... ...llevo apenas tres años, no llega... ...pero bueno, tra, tengo otra gente que conozco también de autónomos... que llevan toda la vida autónomos y antes lo que me cuentan que llegaban a cualquier sitio, llegaban a una caja, tenían que pedir un crédito, necesitaban cualquier cosa y se abrían todas las puertas. Ahora te ven llegar a una caja a un autónomo y te, te cierran la, la presión antes de que, de, que, de que llegues a la puerta. Sí, sí. Es curioso, por eso por eso están intentando hablar de emprendedores, ¿no? O sea, por eso están... Como intentando darle un, una mano de chapa y pintura, ¿no? Como sí. publicitarlo. Pero lo cierto lo cierto es que, para mí, detrás de esa figura del autónomo está el cargarse el estado de bienestar. Es decir, eh, teníamos, tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, aquí en, aquí en el Estado español, tras, eh, tras los años sete 60 o así, ¿no? Teníamos un cierto estado de bienestar, unas ciertas condiciones laborales eh, pues yo que sé seguridad social jubilación eh, sanidad etcétera etcétera etcétera que se están perdiendo vamos lo que se tardaron años y décadas en conseguir se están perdiendo pues en, en apenas meses no y una de las una de los de las formas uno de los mecanismos es lo que ellos llaman el autónomo que es el falso autónomo es decir Eh, tú realmente trabajas para una empresa, o sea, tu cliente eh, continuo, único, es una empresa, pero antes la empresa se encargaba de todo, sanidad, tal, no sé qué, no sé cuál, y ahora te encargas tú, vacaciones, te encargas tú. ¿Te pones enfermo? Pues mira, te jodes, o vas a, al trabajo tosiendo, te so ¿por qué? Porque ahora, como, como pasa en Walmart, Walmart no tiene trabajadores, Walmart tiene solo proveedores. Y todo proveedor de trabajo de Walmart es un autónomo que se encarga de todo, menos de la relación de trabajo, que es una relación mercantil. Es decir, eh, de alguna manera es, es revisar, volver a Dan Smith en La riqueza de las naciones, que el, que el muy, no sé si ingenuo o cabrón o las dos cosas, decía que el empresario... Y el, ...y el trabajador van en igualdad de condiciones al mercado laboral... ...cuando Marx demostró claramente que no es así... ...o sea, porque el empresario, el capital no se disminuye... ...o por lo menos no disminuye en la misma medida que el trabajo... ...que la fuerza de trabajo... ...que la fuerza de trabajo... ...o sea, una persona hay que darle de comer todos los días... ...somos unos viciosos, tenemos el vicio de comer todos los días... Y hasta tres veces, ¿eh? Sí. Estas son... Yo creo que la figura del autónomo es una de las jodas más que tiene el sistema capitalista para engañar a la Pero, gente... Pero pronuncia el... bien la jota porque parece que has dicho oda. Odas. No, no, de las jodas. Ah, de las jodas. Ah, no, o querías decir odas. Odas, Ah, no, yo te, te, te había entendido salsa... jodas, una, una de las formas de joder al, al, al, al obrero. Sí, le hacen creer que él también puede llegar a ser un gran capitalista, un gran empresario, cuando es todo mentira. Eh, en la Comunidad de Madrid había una publicidad, eh, entra tú a hacer un curso y salía un, una persona sonriendo y tal, hombre y mujer, salían sonriendo y dice, eh, entró a un curso y sale hecho un empresario, o sea... Pura, pura, pura mentira nada más. Pura bueno, mentira. menos que no mal, sé qué nos puede contar de sus experiencias compañeros. que el compañero nos salió, que Oscar. No salió. del curso con una siendo gerente de una empresa del Ibex 35. y cinco. Sí. <risa> ¿Qué no, que, que opina sobre lo que he dicho yo, que mi compañero Oscar? Pues a ver, eh, empiezan la, se ha puesto de moda llamar emprendedor porque yo no lo veo mal. Al principio tienes unas ilusiones y realmente piensas que vas a salir siendo empresario. Luego ya cuando empiezas a, a, a pasar tiempo empiezas a ver cómo funciona todo esto, a ver cómo, cómo, cómo funciona todo. Te das cuenta de que dices, joder, espérate, a ver si poco a poco voy voy, yendo, voy pagando, voy saliendo, voy, voy saliendo adelante. Que en estos momentos, en lo que nos centramos todos, no es en ganar dinero, no, en, en ir saliendo adelante. Y luego ya te das cuenta que dices, bueno, ya me olvido de, de empresarios, voy a poner los pies en, en la tierra... y, y ahí saliendo para cu en cuánto cuánto pagáis exactamente ahora estaban 280 más más la seguridad social y tal estáis en 330 aproximadamente no no no no no no, no. estamos eh, como autónomo pago 270 No sé si 72. No sé si me ha subido ahora a cambiar el año a 272. El año pasado era 262. De todas formas, el régimen que tienen en este estado los autónomos es una, una vergüenza. Sí, paga o sea, lo mínimo, ¿eh? No lo, no lo quieren es, directamente. Claro. O sea, lo quieren únicamente para lo que tú has dicho, CICU Ellos no quieren un autónomo como emprendedor. Para eso quieren unas sociedades que si pierde y pierde la empresa, pierde una pequeña cantidad y no te tienen ni que embargar la casa, ni te tienes que jugar tus propiedades y hipotecar tu futuro como si les pasa a los autónomos. Ellos no los quieren. En, en otros países, que tampoco es que sean envidiables, pero por ejemplo en Francia, si no recuerdo mal, el autónomo paga un porcentaje del beneficio que tiene. Exacto. Eso, eso es lo que iba a decir. Que hay otros países donde si no facturas. No pagas, lo claro, cual es súper lógico. lógico. Aquí no, aquí por el derecho a emitir una factura, o sea, por el derecho a emitir una factura que te, la van, mm -hmm. que te van a cobrar el IVA antes con antes, lo hayas lo hayas cobrado o no lo hayas cobrado, o sea, eh, tú tienes que ir con el IVA por delante, o sea, solo por ese derecho pagas una burrada sí, todos los meses, le, le facturas o no facturas. Les tienen masacrado, está el recibo de los 270, que es el mínimo que viene ha dicho Oscar, pero luego cada tres meses, si no, si no me equivoco, te pasan el IVA, el IVA. y el IRPF. Y, bueno, no, la declaración, bueno, o eso de, es anualmente. Eso digo, es anual, si sí, el IRPF al final es, es, es de la, es, eh, impuesto sobre las personas. Sí. Físicas. eh lo que me pasa es que cada tres meses el IVA y, y bueno, a veces tienes que coger y pagar tu el IVA sin haber cobrado la factura y todavía te quedan varios meses para cobrar esa factura. Mm. Que, te, eh, que, que igual no lo cobras esa factura en tres meses todavía después. Sí, ellos lo llaman, o sea, porque al final todo esto está lleno de eufemismos, todo esto está lleno de palabras bonitas que esconden, que ocultan la dura realidad. Ellos lo llaman adelantar. Adelantar parece como, como algo bueno, ¿no? Estás adelantando el IVA. O sea, parece como que el IVA va muy lento y tú coges y vas con el coche ¡buah! y lo adelantas. Qué ruedos. Qué bien, estás adelantando el IVA. No, no, no. O sea, estás poniendo un dinero que no tienes... que a veces realmente no tienes, que a veces tienes que buscarte la vida para conseguir y que no sabes si vas a llegar a tener, o sea, que no sabes si vas a llegar a cobrar. Y es que a veces, a veces, se da el caso de que te lo está cobrando una administración, te lo está cobrando el Ministerio de Hacienda, y hay otra administración, un ayuntamiento, una diputación, lo que sea, que, eh, o sea, un lado te lo cobran adelantado, te lo hacen adelantar, y por el otro lado, te lo pagan cuando cuando te lo pagan, cuando, cuando ellos tienen sus presupuestos, esa, sus, esa sus historias, otra, el, o sea porque ellos, ellos hacienda, se, se lo toman con calma esa para otra pagar. Dice, hay que hay que bajar el delito fiscal y no sé, creo que era el 80% de los recursos que tiene Hacienda lo de lo dedica lo dedica a, a perseguir el delito fiscal de los autónomos y de las pymes sí, sí. dices sin vergüenza pero si la mayor parte del delito fiscal precisamente pertenece a las transnacionales y a las multinacionales y resto, ahí y el resto el resto a, a coger dineros de, no. de manifestaciones ¿Qué se dedican a pillar a un taller a ver a ver qué factura a ver qué factura no ha pagado el IVA y cosas así ¿eh? es que... a ver las grandes multinacionales tenían su eh, tenían una en Liechtenstein sí. que era donde estaba eh, Junker o sea vaya mafioso el tal Junker un día un día tenemos que hacer un programa solo, solo de Junker pongamos el tío el tío tiene trastienda como dicen en, en alemán tiene eh, cómo se dice Faustig eh, tiene ancho como como el puño detrás de la oreja o sea que es que es pues pues eso eh, El tío que era que era primer ministro de Liechtenstein eh, llegó a un acuerdo con las multinacionales de tal manera que cuando tenían beneficios eh, digamos que los tributaban allí, que era aproximadamente un 1%, y cuando tenían pérdidas, las declaraban en la propia, en el propio sitio, con lo cual es que ganaban siempre. O sea, ganaban siempre. Y entonces al final dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que ahora mismo el lobo? ...esté al cuidado de las ovejas... ...o sea... ...cómo, cómo no nos salen ya cuerdos... ...bueno, no cuerdos, ya tenemos... ¿no? ...pero cómo no utilizamos esos cuerdos... Para, ...para atacar a los lobos... ...y decir, o sea, basta ya... ...o sea, por lo pronto... tenemos que visibilizar la verdadera situación de los, de los llamados emprendedores. En, empringadores, ¿no? Empringados. Eso, es, es que es vergonzoso. Tú, mira. Te, sientes, tú te sientes agredido en, en fiscalmente... Eso, emprendedores. Tú te sientes agredido fiscalmente, Oscar. Presionado. El, el, al final acabas pagando por todos lados. Al final, entre... Si tienes que tener... Es que, a ver, esto... Si necesitas de, de una lonja, necesitas de eh, un pabellón, necesitas tener un local, eso ya te está generando, no es tuyo, lo tienes alquilado. Tienes que estar pagando ese local, más luego tienes que pagar el IVA repercutido que te genera ese local, más luego tienes que pagar el IVA de tu facturación, más luego suma y sigue. Dices, bueno, ¿cuándo acabo de, de pagar ya? Luego dices, no, esto te lo devuelven luego, vale, me lo devuelven Acabo cabo de un año, me lo devuelven. Y durante un año que tengo que ir pagando, tengo que ir pagando y tengo que ir dándoles. ¿Tengo que ir yo siendo su, su banco? Mira, por ejemplo, en, en países de Europa, en, en Alemania, por ejemplo, pagan 149 euros mensuales de los autónomos. En Francia... En, alemana, eh, en Alemania, que normalmente cobran casi, pues eso, lo mismo que aquí, eh, más sí. o menos, ¿no? No, no, no, joder, el, el salario mínimo alemán es, joder, es altísimo, quilo y no lo cobra un autónomo. Mira, eh, en estos países, en Alemania, por ejemplo, ves que todo el mundo sabe hacer bricolaje casero. Y dices, coño, ¿cómo es que todos están tan esto? Porque vete a Alemania a contratar cualquier chorrada, ¿eh? Claro. O sea, cualquier chorrada, el, el grifo me gotea, te cagas, te cagas por la pata abajo. Pero, es que claro, pero... Las cosas tienen su precio. Eh, no, no, que, mí, no, que, mí, no lo, que no lo critico, ¿eh? Que no lo critico. Ya, ya. Lo, lo que a veces la gente no se da cuenta, dice, joder, ha venido. Yo que se, se me ha estropeado una bombilla. He ido que llamar un técnico para que me la cambie. Y ha estado una hora y me ha cobrado 60 euros. ¡Qué ladrón! Joder, ya. Pero hay que mirar que ese autónomo una hora tiene, ha metido igual, se ha gastado. Vamos, vamos a hablar de números, vamos a poner entre 5, 7, 10 euros de gasoil, su hora de trabajo, eh, la pieza en sí, y luego vete también a otro lado, bueno, a otro lado ya se lo cobras a otro cliente, lo que sea, pero eso, o sea, hay, luego tú tienes que pagar, de esos 60 euros tú pagas también, luego al IVA pagas también, tienes que, que descontar de ahí, tú no te quedas todo ese dinero íntegro. Sí. Entonces, a última hora nos repercute mucho, no solo a la hora de tener que pagar que nos está haciendo mal. Sí, tienes que tener sino, un fondo de comercio o sea, ahí eh, destinado a pagar IVAs. Sí. Luego, luego cuenta, a, pero cuéntalo de los otros eso. países, que es muy Luego hay otros países, Oscar, creo, pero, que, que el primer año no pagas a autónomos directamente. Sí, ese, ese es Francia. Claro. Eh, Francia, por ejemplo, el primer año de autónomo estás exento de, de pagar. Que es lo lógico. claro, o sea, dices, oh, joder, dame, es decir, el señor señor Estado o señora Estado, digo, póngame pong facilidades si realmente voy a emprender un negocio. Eso es. ¿Y qué es eso? Pues déjame el primer año no pagar. Luego ya luego si gano bien de dinero ya te daré si es necesario, te doy con creces. Eso Pero es. claro. Esas son auténticas facilidades, no que salen por la tele diciendo, no, que vamos a, a financiar, vamos a abrir una línea de financiación para autónomos, para no sí, ya. ¿Para qué? ¿Para, para, ¿Para aumentar nuestra deuda? ¿Para, ¿Para qué? No necesitamos otro tipo de medidas, no necesitamos que, que, que vengan y nos y y nos, nos estemos nos estemos eh, hipotecando, hipotecando claro. sobre hipoteca. No, si es que así funciona aquí, es decir, si tienes poco dinero, acta autónomo y embárgate para toda tu vida. Es así de claro. Si tienes mucho dinero, haz Pero, una sociedad que sí, tranquilo no vas a perder. Te ¿tú? para vas la a, mafia de vas la Vas a ganar sí o sí. sí. Y vamos poniendo música, Fede. Bueno. Satisfaction. Rolling Stone. de el autónomo can't no bueno y después de esta eh, que hemos, eh, esta canción esta famosísima famosérrima canción de los Rolling bueno en realidad me dijeron una vez si, si estaría aquí Mauri que no está al que esa, esa, mandamos un saludo me miraría y me diría por qué decir los Rolling cuando todo el mundo dice los Stones o sea yo, yo creo que solo aquí se dice los Rolling Pues no tengo ni idea la sí, verdad sí sí o sea solo aquí se dice los Rolling en el resto del mundo se dice los Stones <risa> pero bueno eh, pues nada eh, y como muy bien decía Brian No, no logro satisfacción de ser de ser autónomo Bueno, o sea, nos venden una historia, nos venden de cómo contratos y líneas de crédito y facilidades. O sea, salen, salen ahí en el plasma. Bueno, no, Félico. últimamente, últimamente ya ha dejado el plasma, ya, ya sale, todavía no, no permite preguntas en sus ruedas de prensa, pero ya sale en persona. Y sale, bueno, pues contando mentiras. Yo, yo creo que ...yo creo que cuando se le pilla a un político... ...y más a un presidente del gobierno... en ...una mentira... ...se le tendría que hacer dimitir directamente... ...o sea, tendríamos que tener un referéndum revocatorio... ...y decir, señor, usted ha mentido, váyase... ...o sea, como en el caso del, del Watergate... ...pues aquí no, aquí sale... ...dice, hemos hecho tal para los autónomos... ...para que hagan los contratos... ...y ahora, cuenta, cuéntanos la realidad... ...la realidad... ...la realidad te dicen... Eh, ...si contratas... ...a un joven de 20 años... Eh, por, por cinco años, no creo que eran, eh, tiene, no, con contrato indefinido, eh, durante un año no pagas no pagas la Seguridad Social, vale, pero vamos a ver, yo cómo voy a contratar a un chaval de, de 20 años, no da igual que tenga, 20, 25, que, que tenga lo que tenga. con un contrato indefinido, que, me, en, que tiene que cumplir unos requisitos que me mandan ellos que de unas características personales de, o sea, de esa persona en concreto, que tiene que ser un desempleado de X tiempo, tiene que ser un chaval que haya salido de un curso de formación de X tiempo, tiene que ser lo que sea de X tiempo. Y si por lo que sea, mmm, luego ese, ese trabajador... Pues oyes, no, no funciona, no ti, tienes algún problema, no yo, se te, los lunes no te aparece ningún lunes eh, al año. Eh, o te aparece, todo, en vez de venir a las 8, te aparece a las 9 de la mañana todos los días. Y le tienes 6 meses y dices, joder, yo no puedo seguir con este hombre. Te aparece la mitad de los días a trabajar, lo que sea, yo no puedo seguir con este hombre. Luego, si le echas... Tienes que ceñirte a esos requisitos para contratar a una persona que es, que tenga las mismas condiciones que él y si no, tienes que pagar una multa, tienes que pagar todo lo que no has pagado hasta lo que te, lo que de lo que has estado exento de pagar. y dices bueno o sea es como estamos jugar a la lotería ¿no? Eh, es decir pasamos de todas, todas formas más que hacer una más que hacer una apología de Sandro Rosell o cómo <risa> se llamaba este el de ¿cómo se llamaba el de el de el de, el, la, el de los empresarios el de, el ah, de oh, patronal eh. Rosel. Díaz Ferrán? no no no el, ¿No? Siguiente, el siguiente a día Rosel, puede Rosel ser, creo sí. que fue. Bueno, más que hacer una de esto, o de la otra, o de la, o de la, esta, la, ¿cómo se llama? Esta de, de la patronal también, eh, mm. no me acuerdo, pero bueno, más que hacer eso, yo vamos a pensar que el trabajador te salga bien, o sea, quiero claro. decir que, que bueno, que se supone que ya le conoces, hombre, siempre te puede pasar como un amigo mío que contrató a un chico Le tenía de prueba, también el chico poco listo, porque porque se dejó ver ya como muy claro el mismo primer día de prueba. Dijo, dice, oye, ¿y no podíamos quitar el reloj? ¿Y el otro? ¿Quitar el reloj? ¿Por qué? Dice, no, es que me estresa. Entonces, claro, como diciendo, ¿qué? O sea, todavía no te he dicho ni, ni horas ni nada de esto. O sea, simplemente tener un reloj te estresa. Tra tranquilo, tranquilo, que ya veo yo cómo vas a pasar tú el, no, a ver, el periodo eh, de prueba. Lo lógico, lo lógico es que el, el trabajador... salga bien o la trabajadora a ver normalmente pues la gente quiere trabajar que la gente no ¿sabes? está en paro porque porque le guste estar en el sofá sino porque no existe trabajo ahora lo que no vale es el chantaje institucional que te hacen es decir tú contratas según los criterios que yo te establezco y más te vale ¿sabes? que más te vale que bueno quedarte con él más te vale que trabajar con él porque si no luego vas a pagar una multa eso tampoco está bien ahora Yo creo que en general todos los trabajadores o trabajadoras, y más aún teniendo la situación en la que tenemos, funcionan. Por, la, por, por eso, por el estado de necesidad. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Oscar. Eh, ¿Tú cómo llevas tu vida de superhéroe? Y digo, <risa> <risa> y digo superhéroe porque es que los autónomos, sobre todo en los comienzos, a ver, tienen que hacer de contable. De comercial, de informático, de abogado, de administrativo, de publicista, de repartidor. ¿Cómo se puede compatibilizar todo y eso con, con el trabajo claro. profesional tuyo? Mm, bueno, eh, la vida de superhéroe... Y es seguro de, que de llega la noche y que, da la talla, tienes ¿eh? Un tiempo sí. ligar. <risa> tienes tiempo para ligar. Nada, no hay, no, hay, no, no hay momentos. Ahora empieza a haber ya momentos porque ya, ya la cabeza no va para más. Y dices, bueno, me tengo que ir ya quitando un poco de toda esta presión. Pero... No tienes vida, no, no es vida. Estás, te pasas 14, 16 horas al día trabajando, días igual que pff, sábado, domingo es eh, igual, ¿no? Los siete días de la semana, pero, pero igual te puedes tirar tres meses, cuatro meses sin libra ni, ni un día y trabajando todos los días una burrada de horas. Vida, no, no tienes vida, no, no, no tienes. Acabas Acabas teniendo, te distancias un poco pues de, todos, de todos tus seres queridos, te acabas distanciando un poco de tus amigos, te, te acabas distanciando, distanciando de tu propia familia, te cambia el humor porque ya joder, el cuerpo se va resintiendo y ya te, te, te, te hace cambiar a ti, cambias tú como persona. Es curioso porque hace tiempo vi un documental de Estados Unidos donde hablaban de los nuevos pobres y los nuevos pobres no era gente que no trabajaba, sino era gente que trabajando incluso pluriempleado, gente que tenía dos trabajos, gente que trabajaba catorce horas al día, que trabajaba siete y siete, salía por la mañana super temprano y volvía a casa super tarde por la noche para dormir unas cuatro horas y volver a empezar, incluidos los sábados y los domingos, y aun así no les llegaba para ir a, para ir a fin de o sea no les llegaba a fin de mes y tenían que ir a por bonos. de comida, de así, a por bonos así de es. de ropa. Eh, sí. Españistán, Spain, sí. España, como queramos llamarlos, es el único país junto a Rumanía de toda la Unión Europea que trabajar no te quita de la pobreza. Uh -huh. O sea, que figúrate. Sí. Y, y es que y tú intentas intentas pagar un sueldo, o sea, o quieres pagar un sueldo digno a a un empleado y Para poder darle ese pico de sueldo un poco más de lo que marca, de lo que de, te marca que le tienes que dar el, el contrato... El convenio, sí. El convenio. Bien. O sea, te, es muy difícil, te cuesta mucho, porque entonces ya entras... Porque cada, cada, cada trabajo que haces tiene un valor y tiene unas horas determinadas. Y en momentos que, en el que estamos te están apretando cada vez más para reducir tiempos, para reducir el precio, para reducir todo lo que puedan reducir. Y... y Cómo haces que dices bueno y cómo hago yo si yo sé que que no te que pagarte 900 euros es un sueldo no es un sueldo realmente digno para una persona en estos momentos como está la vida cobrar menos de 1.200 euros no no puede ser no puede ser y, y cada vez están haciendo más para que la vida se entre para vivir entre dos nos están quitando todo pero es que ya no solo o sea, trabajador autónomo pequeño empresario Lo único que quieren es que queden sus multinacionales y cualquier cosa que tengas que hacer, que tengas que avisarles a ellos y, y pagar. Y soltar la, la, el dinero y pagar. Es que ese es el problema. ¿eh? El, para un autónomo, contratar a una persona, porque de, de régimen general, para la persona, aparte de lo que le pagas, ¿cuánto cuánto suele ser? Depende del sueldo, ¿no? ¿Pero que suele ser? ¿Un 50%, casi? 40 40-50% del sueldo? Eh, es un... es sí, sin más más de un 50%. Eh, vendrá a ser un 60% de lo que de lo que bueno de la yo tengo, que si, que yo si lo ganas amigo, está bien pero si no lo ganas yo tengo un amigo experto en nóminas que nos suele escuchar llama si nos estás escuchando no por lo desperto en nóminas aunque hoy probablemente no nos esté escuchando porque en enero suele ser un una temporada un poco complicada para los contables no uh -huh. y sí lo cierto es que es que al final contratar una persona es un poco es un poco una ruina o sea es al el... final al final hay que hacer hay que hacer que la otra persona sea también autónomo claro, y ser pero y ser no, no contratarla, pero es lo que digo, es decir, vamos a ver, el Estado, que tendría que poner facilidades al autónomo, se lo ponen a eso, a lo que siempre hablamos, a las multinacionales y transnacionales, perfectamente para, para fomentar el empleo dentro de las pymes y de los autónomos, podría decir, el régimen general os lo haráis hasta que empecéis a ganar dinero, y cuando empecéis a ganar dinero igual me tenéis que dar el triple, pero cuando ganéis... No de primeras, porque es que, claro, probablemente, bueno, lo que le pasa a muchos autónomos que ahora mismo tienen hipotecadas sus casas. Y, y, Todo, y, hasta los cazotillos hipotecados ya. Esto, no sé si os acordáis de los coches antiguos que solían tener un, un cacharrito que se llamaba Starter. No sé si os acordáis. Sí. El Starter lo que hacía es que le daba un plus de gasolina, un plus de chicha, porque si no el motor no arrancaba. Ahora, ahora ya no necesitan eso, ahora ya tiene la inyección electrónica y no sé qué, no sé cuál, y ahora ya las cosas están mucho mejor. Pero antes, si no le dabas el starter, intentabas arrancar, te cargabas el el motor bueno. de el motor de arranque y no arrancabas. Entonces, claro, el problema es que estos hacen como el starter, pero al contrario, ¿no? como diciendo Como la mayoría de los autónomos lo dejan al cabo de un año o dos años, estos primeros dos años hay que exprimirles al máximo. Claro. Para si lo dejan, ya le, ya que lo dejen porque les hemos exprimido, ¿no sabes? O sea, en vez de, en vez de darles y decir, no, mira, estos dos años que estén tranquilitos, dos tres años que estén tranquilitos, no, no, al contrario. O sea, es como, como en esas, en esa especie de de academias militares y tal que les hacen pasar la noche sí. como es la noche diabólica o la noche tremenda y que están como una semana ahí agoyándoles para que se marchen pronto, ¿no? Y el que aguante como diciendo, bueno, este ya traga con todo, ¿no? Bueno, eh, antes, antaño, en Verdiñac, solíamos hacer agenda. Antes de poner un poco de música vamos a hacer un poquitín de agenda. El próximo domingo, día 18, si mal no recuerdo, sí, ¿no? El próximo Estamos domingo, a martes 18, y trece. A las dieciocho sí. de la tarde, es decir, a las seis, para para el que el que ande con lo de PM y AM, a las seis PM, hay un taller muy interesante de cocina de verduritas de temporada en la Egoechea. Os recomiendo que vayáis porque, más que nada, pues ya que es cuestión de ahorrar, las verduras son más, son más baratas, ¿no? Y es que además la gente... piensa que con las verduras lo único que se puede hacer es bueno, cocerlas bueno, bueno, bueno, se bueno. pueden hacer muchas cosas unos paraquito categoría extra navarrico ¿vale? el Fr sábado el sábado día 17 también en la egoechea y depende esta de la vez verdura a las seis y media oh. espero que llames a Masud Masud <risa> hay eh, clase de árabe bueno no es no es clase en realidad es grupo de conversación es quedar tomarnos un café y charlar un poco y bueno más que nada pues también enseñarle a él un poco de castellano y que él nos enseñe un poco de árabe y de ahí. es es un encuentro eh, ya sabéis que en la ecoechea pues los Política los ciudad. sí los martes de tres y media a cuatro y media hay grupo de conversación francés, los jueves hay grupo de conversación en euskera y los viernes a las a las cinco y media hay cine infantil. Entonces bueno pues Eh, ya sé, eh, Irola no, es, es una radio que no da publicidad, pero yo como, mm. bueno, Tra me gusta... ¿El taller de cocina cuándo? ¿Eh? El, domingo. el domingo El domingo a las 6. Un calabazazo para alguno, sí. que se lo merece Bueno, y, y todos los sábados y todos los sábados a las dos y media digo por ahorrar, ¿eh? porque os podéis comer cuatro platazos eh, vamos, iba a decir que no se lo salta un gitano, pero como estamos en la Irola diré que no se lo salta un ecuatoriano Mejor No, no, no, no, que no se lo senta un autónomo. Un Ni un informático bueno, tampoco. Un informático tampoco. Venga, música. Queen. Oh. no I Emprendedores, we de emprendedores, arte de emprendedores, are the Champions, o por lo menos eso nos quieren hacer creer. Claro, al final la cuestión es que quieren una especie de, como soldado como soldado universal, ¿no? este Van Damme, ¿no? Sí, que eh, pueda con todo. Emprendedor universal, porque claro, ni se pone enfermo, ni coge bajas, ni se pone nadie enfermo en su familia y tiene que acompañarle al hospital, ni yo qué sé, no. o sea... Sí. Entonces, Som ¿cómo, ¿cómo, lleváis, ¿cómo lleváis eso? A ver, cuéntame. Uf, es muy duro. Eh, eso... No puedes estar de baja. Si estás de baja, no puedes hacer una factura, no puedes hacer nada de nada desde tu casa. No puedes... O sea, nada de nada. Yo, por desgracia, hace poco he tenido un problema y, bueno, me rompí un hueso y tuve que... Tenía que estar de baja, pues, cerca de los tres meses. Al meses tenía que, me, me tengo que poner a trabajar. Tenía que poner a trabajar porque... Un mes puedes aguantar igual el pago, los pagos que tienes que hacer, que te viene todos los meses el IVA, que te viene, bueno, si lo porratea, que te viene, tienes que pagar tus proveedores, tienes que pagar la luz, se pagan los pagamos todos los meses, todo tienes que pagarlo. Y bueno, un mes puedes aguantar, pero luego te viene el segundo mes y ya es aguantar dos meses de baja sin facturar absolutamente nada es muy duro. Y... Claro, porque es que es que no hay una baja propiamente dicha, no como, los como los trabajadores con contrato laboral que les pagan mientras están de baja, les pagan sí, algo, lo mismo Algo creo que sí les pagan, pero una mierda No, sí, lo mismo. no, no a no, nosotros no, sí, Al algo nos pagan, nos pagan poco eh, no me acuerdo... Antes no les pagaban nada, pero no si ahora muy poquito 500 y, algo, 500 y pico euros o 600 euros Depende y, de, lo com de cómo tengas contratada con la mutua también, claro, pero y claro Y, es... y Eh, no sé, y verdad. ser autónomo ser autónomo si eh, quiero decir que claro no hay no hay paro porque no hay contrato laboral o sea quiero decir que si no te va bien pues a joderse te, ¿no? Te, o sea, no teóricamente eh, ahí está lo de las cuotas de autónomo no que tú te tú mm, puedes pagar el mínimo puedes pagar otra puedes pagar hay varias varias distintas Depende de la que pagues, eh, luego pues tienes derecho a, a, un, a un paro o, o a menos paro o, o a, no, a no tener paro. Claro. Cuando, no, cuando hablamos que el mínimo es 270 pavos, no tendrás. Caro. Conozco gente que, estando de autónoma, se ha quedado en el paro y pasando casi dos años peleando para poder cobrar el paro que les pertenecía, todavía no lo habían cobrado. Tengo gente, conozco también gente que lo acabó cobrando, pues igual eso, dos, tres años después, pero a base de pelearlo. Y el tema de la jubilación entonces, porque es que me acuerdo eh, precisamente en ese reportaje de los pluriempleados que no llegaban a fin de mes, que había, o no, o, o igual era en SICO, bueno, no sé, en, un, en una de estas películas de que reflejan la realidad... real de, de los Estados Unidos, que había una persona de 70 y algún años que todavía tenía que estar trabajando porque tenía la mujer enferma y si no trabajaba no podía pagar los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la jubilación y los autónomos? Bueno, eh, un autónomo tiene derecho a jubilación como cualquier trabajador por cuenta ajena. lo único que a ti lo que te queda es lo que tú hayas cotizado pues como también como cualquier trabajador antes eran los quince últimos años ahora lo han cambiado lo ahora están a... los 25, 20. creo sí. sí bueno pero Que iba... van a subirlo hasta los treinta y cinco ya no me acuerdo bien pero... no no no no pero eso es treinta y cinco años cotizados uh -huh. tienes que cotizar Bueno, eh, 28 años creo que eran los que tienes que cotizar iban subiendo poco a poco sí uh -huh. Eh, ahora lo de lo que pasa es que te cuenta luego los 15 antes te contaban los 15 últimos años para hacerte era, la compensación de lo que, que, era que era mejor queda. porque supuestamente los 15 últimos años de tu vida laboral es cuando más es cobra es cuando más cobras es y, es, a, y ahora y, lo estaban ampliando para y, y ahí es. lo tienes a Felipe González y Asnar claro, su, es un, su es, último día de su vida laboral es un, un, es un perfecto ejemplo en, en estos momentos creo que está en 17 años creo que lo subieron hará dos años o tres años creo que lo subieron a 17 años y creo que para los que les toque jubilarse dentro no sé si de tres o de cinco años creo que tienen les cuentan los 20 últimos años cotizados esto qué quiere decir quiere decir pues sencillamente si quieres tener eh, eh, lo que te quede de vida cuando cuando cuelgues las botas si quieres tener un sueldo medianamente digno pues más vale más vale que nos des bien de dinero treinta y seis no años. De ¿no? si no y, y, no. y después lo que decía Cristín Lagarde, que la gente dura mucho, o sea que se jubila pronto y dura mucho. O sea, pues ah. nada. pues eh, sacamos los kalashnikov y nada de matar a dibujantes y sí, eh, humoristas ministro... matamos a viejos un ministro de economía japonés lo dijo que era de responsabilidad cívica morirse pronto porque Mira, <risa> era un, un, una carga por el estado claro. yo tenía yo tenía una señora conspiranoica que nunca iba a los viajes del inserso Y decía, ¿pero por qué no vas? Dice, porque los prepara el Estado para que haya accidentes se maten los viejos y las viejas, dice, y no tener que pagar la pensión. Digo, hombre, ¿pero cómo va a ser así? Pero es que, curiosamente, hubo un accidente de un autobús, se murieron un montón y decía, ¿Y dudaste, ves, ves, ves lo dudaste, que yo decía. Digo, hombre, no, pero no, no, están, no están pasando siempre, dice, pero con que pase una vez, dice, cada cinco años así, hasta que se termine. Venidornos el este, lo que queremos. Dice, ya, ya, ya le sale rentable. Bueno, eh, Te iba a preguntar que qué harías tú si fueses Mariano Rajoy. Pero yo creo que cualquier persona, si fuese Mariano Rajoy, cualquier persona con dos dedos de frente, lo que haría sería dimitir. O sea, porque está claro que esa persona no sabe ni hacerla la con un canuto, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de preguntarte eso, te, sí. te preguntaré. ¿Qué harías tú si fueses Pablo Iglesias? Porque, al parecer, Pablo Iglesias... Tiene todas las papeletas, cada vez tiene más papeletas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué harías tú si estuvieses en la, en la zarzuela, ¿no? Y, y en la zarzuela no me refiero a ir a ver la verbena de la paloma, ¿eh? Que también puede, oye. Que... Esto abarca mucho. Habría que, que hablar también, pues, cada, cada negocio, digamos, puede tener un poco pues sus necesidades particulares. Y luego, a partir de ahí. Pues ver, por ejemplo, promueve, ¿quieres promover un contrato? ¿Quieres promover los contratos y que mediana, y que sean contratos de calidad, como se está diciendo? Vale, deja, dime, ¿contrata, tienes contratar a alguien? Contrato indefinido. Tienes un mes de periodo de prueba y luego, oyes, puedes contratar, aunque hayas contratado a un chaval de 22 años y luego contrates a uno de 30, puedes hacerlo. Tú no estás haciendo fraude, sigues, al final sigue sigues cotizando por, por una persona. Yo no quiero aprovecharme durante tres meses de. de un tío. y. porque tengo un pico de trabajo y luego te echo. No, no. O sea, yo te estoy firmando un contrato de que voy a tener a alguien durante un año contratado, durante tres años contratados, indefinido, lo que sea. Pero déjame poder. Déjame poder variar si, si esa persona no. ...déjame poder variar... ...déjame... ...no sé... ...déjame poder variar... ...eso... A, ...a la hora de contratos... ...luego a la hora de... ...para que todos tengamos nuestro... ...para que todos tengamos un sueldo... ...todos tienen que tener un sueldo digno... ...porque... ...teniendo un sueldo digno... ...generas... ...generas que se mueva el dinero... ...si se mueve el dinero... ...se hace... Se, ...hacemos consumo... Eh, ...si... ...tú tienes una casita en tu casa... ...y necesita unas verjas... Pues si, tienes, eh, si se mueve el dinero vas a decir... Bueno, me va a comprar unas verjas... Y ya vas a llamar a una herrería para que te compre las verjas... Esa herrería va a llamar a un pintor para que pinte las verjas... Estás generando... Esos son mecanismos que, que realmente generan que se mueva el dinero... Generamos empleo... Un autónomo por sí no quiere estar... No, o sea... ¿Quién quiere trabajar 12, 14 horas al día? O sea, ¿qué, qué, ¿qué más quisiera? Cualquier autónomo el poder decir... Joder, pues me contrato a una persona que me, que me ayuda a sacar el trabajo... Y oyes, estoy 8 horitas, 9 horitas, 10 horitas... y tengo una vida puedo ir a tomarme una cerveza puedo puedo un día hacer algo en familia puedo hacer algo puedo tener una vida o sea que en general es Estado déjame contratar a quien a mí me dé la gana y no al quien tú quieras por un lado y dos Estado déjame de ahogar porque yo quiero eh, pagar dignamente a mis trabajadores eso y en, es y es. en el caso del IVA en el caso del IVA solo se tendría que solo se tendría que pagar el IVA que se ha cobrado O sea, eso eso de adelantar el IVA, o sea, sintiéndolo mucho, sé que a vosotros os resultará... No a vosotros los autónomos, sino a vosotros, la gente de Montoro, de Hacienda, les resultará más fácil el tema de adelantar, pero mira, te jodes, si yo no lo he cobrado, no debería pagarlo. Sí. Y, eh, sí. y, y eso que acabes cobrando esa factura, porque también se te puede dar impagado. Eso es. Que encima, depende de la factura que sea... Que hay, hay hay negocios que igual hablamos de facturas de 3.000 euros más IVA. Que igual tienes que, que poner tú de tu bolsillo, no sé, 600, 800, 1.000 euros de, de IVA, que no son 50 euros. Bueno, y a pesar de que esta es una radio sin publicidad, si quieres... Eh, ah, no quieres... Eh, yo qué sé es lo típico de si que no, pones un que no publicites su empresa no pero, hombre no no es pero... publicidad de su empresa fe... es decir si alguien necesita no sé qué no sé cuál es como aquel que dice dice pone un pone un, se se mata una una sobrina en accidente no y pone un un anuncio no dice fulana muerta en accidente no Dice, todavía le quedan tres palabras, cuatro palabras. Y dice, vendo Opel Corsa eh, nuevo. <risa> que no, que decía Entonces, que si no quiere que no publicite su empresa, pero di a lo que te dedicas porque ah, bueno, claro, Por lo menos curioso. a lo que te dedicas, si alguien necesita algo, que se ponga en contacto con la Irola. Y es muy sé, curioso. Si alguien necesita, ¿qué? Si alguien, si alguien necesita hacer trabajos de pintura en polvo, de pintura al horno, pues se puede poner en contacto. Pues yo que sé, un coche o... No, no piezas metálicas más que nada. Ah, es sí, que el otro no. día me enseñó un vídeo y es muy curioso. Van, son, verdad, es polvo que está como imantado o algo así y, y bueno. Y es... Con cargas de no, la, la verdad, la verdad es que aquí no no mucha gente de los oyentes de la Irola suele utilizar la pintura en polvo. <risa> Utilizan los polvos polvo, igual para otras cosas, <risa> pero no precisamente para pintar. Y, y bueno, eh, y no digo más. Y, y muchas gracias, Oscar. Gracias, Brian. Nada, nada. Encantado de eh, estar Ha sido muy corto el he tenido aquí a los compañeros Sí, no, la verdad es que ha estado está muy bien eh. me, ha, me ha gustado eh. Es una pena que tengamos que presentar Una imagen tan Tan poco positiva, ¿no? Porque siempre nos gusta hablar un poco Bueno, realista de... es Realista y es, lo, es lo que hay Bueno, Pero eh, cambiará. yo me voy corriendo Que a las siete y media en el Arriaga Unas cuantas personas van a decir esta vez sin palitos, teníamos que llevar los palitos y decir no, así no. Y bueno, y vamos a, a ponernos realmente a favor de, de lo que es la justicia y de, lo que, y de lo que son las cosas. Muy buenas tardes y hasta el próximo martes. Esto es Verdiñac en Irola y 107.5 FM. Be happy Don't worry, be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry <laughs> Be happy. Look at me. I'm happy. Don't worry. Be happy. I'll give you my phone number. When you worry, call me and make you happy. Don't worry.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 Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry.